hace escuchando en la otra oreja Yo mensajes de Kelmis escuchando el programa eh Sebastián Pedro eh dice este bueno que que buena la versión de de Nahuel Penici no este Isa de la Plata saludándonos eh Gabo Cequeira escuchando y homenajeando a Santiago Feliú y a Vicente Feliú, ¿no? Eh Cori desde acá Natalia Rivadera, Andrea Benardi desde Buenos Aires, eh Fátima desde acá de Mar del Plata, Genia por supuesto escuchando el programa antes que empiece. Eh. Ya se escuchaba el programa de Aldo Civi que aunque no es no, no le gusta mucho, este estaba esperando la otra oreja. Ole Avekio, Miriam Boblanski, Diana Diana desde Medellín, Lautaro eh, que nos manda unos unas figuritas en el WhatsApp hermosas con Mirta Baravalle y otras madres. Fede, Fede el Guardavidas eh que no le estoy dando mucho trabajo. No realmente no no me estoy ahogando mucho y bueno, también no, este, tiene un saludo a Fede eh Andrea Chulac también de Desmar del Plata. Ah bueno, está bien. Eh Adriana no la saludo entonces, a Mónica, yes. a Maí, no, no, ya. Bueno, este pero tenemos que saludar por supuesto a a los amigos a a Carlos sobre todo. ¿No eh bueno, los amigos de Margret, la cafetería y lavadero artesanal eh aquí en Jacinto Peralta Ramos 540 y ya viene eh, los pedidos de Matías de Roldán eh ya ya van a venir, pero vamos a Muy bien. Muy bien, listo, seguimos con la otra oreja. La otra oreja combativa y bailable. Y la canción que quizás mejor representó el dolor de los exiliados y de quienes no podían decir lo suyo en Argentina, vieron en un himno de Marielena Walsh, ese himno que estamos en combativa y bailable. Atención, Guillermo, atención, Jenny, a bailar, porque si no se baila, no es mi revolución. Escuchamos. Las 40 como la cigarra de Marilyn Walsh por combativa y bailable Tantas veces me mataron tantas veces me morí Sin embargo esto de aquí resucitando Gracias a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan más y seguí cantando gastando el sol con la cigarra después de un año masola tierra igual pensó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 el sobreviviente que vuelve de la guerra que vuelve de la guerra tocando por lo que me gusta hoy tanto por todos ustedes ahora cantemos todos tantas veces te mataron tantas veces resucitarás cuántas noches pasará desesperados y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad alguien me rescatará para ir cantando cantando al sol con la cigana desmuelve de un año toda la tierra igual que el sol en los labios la mirada turbia y el frío un poco lento al andar por la esquina del barrio junta ya de recuerdos como volcando veneno estos ceros juegan vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo cansado el mazo con mi útil barajar como una zaga en el pecho por mi sueño hecho pedazo que se rompió en un abrazo, que me tira la verde. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Se le empezó que se compra, se del beso que se da. Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros llora. Si la murga se ríe, ja, ja, uno se debe reír. No pensé ni equivocado para que es si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bautice en ti. Ay qué rico. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando rípte una injusticia la fuerza me hizo callar la esperanza fue mi amante el desencanto mi amigo cada carta tiene contra y cada contra suda hoy no creo ni en mí mismo todos grupos sois todo falsos y aquel que está más alto es igual a los demás por eso no te extrañarte si hay una noche borracho me miras pasar del brazo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 Neleten e veznës, tilis시 si ægallase bifër Pe at. Po jesu edeku os ngest environments O Nen në Ккюз ordu 식 деньги J Background Khjdër Kabash otra oreja latinoamericana. Bueno, ¿quién diría no una una cumbia, un cuartetazo con con Marilena Walsh, ¿no? Eh, bueno, bien y seguimos con esta otra oreja latinoamericana y Matías de Roldán de Los Chacinados Silva que Que esperamos algún día por aquí por Mar del Plata. Eh Pablo se está relamiendo hoy. Sí. sí, ¿no? Este nos pidió algo de Orillas. Y vamos a escuchar en principio Calle 13. Una pierna que respira. Calle 13 y Orillas. Veneno de serpiente. Pal norte. Por el camino del viento. Voy solando a guardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre Dice Pasapote ¿A dónde va por ahí, Joninario, con esta noche tan fría? ¿Te no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito, hombre con El camino es lo M. Lo importante es llegar. Tengo todo anti todo sama awesome. sin rumbo la energía negativa yola de rumbo con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero sin brújula sin tiempo sin agenda inspirado por las leyendas por historias empaquetadas en lata por lo cuento que la luna relata aprendí a caminar sin mapa a irme de caminata sin comodidades sin lujos protegido por los santos y los brujos aprendí a escribir cabronería en mi libreta y con un mismo idioma sacudí todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridad y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva en veneno su champaña en veneno su champaña mando ron risa yo veo una guerrilla una aventura un movimiento Tu lenguaje, tu acento yo quiero descubrir, lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pal norte sin pasaporte, sin transporte, a pie con la fata, pero no importa este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila, calgo con un par de paisajes en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano.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 llega la Virgen de la Guadalupe Seo tan querido para lo que ya no está para lo que está y lo que viene. Que te vaya bien. Hay covid, para, te ocupas, para. Hay covid. Esta producción artístico cultural. Esta producción artístico cultural hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos todos, todos todos. Y seguimos escuchando orillas. Este grupo cubano que vive en Europa Desaparecidos Su madre pregunta qué pasó Saber a, a su novia pasadas las diez Desperte al sentir disparos Pico anoche lo llegó Madre no preguntes qué pasó Lo sé, testigos no habrán Me olvidarán, sigue la misma historia El día a día, sangre que corre Muertos por SIDA, guerra mundial se clona Diecisiete primavera Te buscaban un gran problema que alguien diga donde están Mis pies fuertes tú no estabas sus esos fueron poco gritos locos planes sueños aplazan glorias nuestros familia con nosotros te va a hacer explosiones bum bum da bum bum es eso es muy normal bebé la conciencia de hoy en día está al revés la gente no sabe dónde coño mete el pie y además para los criminales una cena de buen Y aunque salga por el techo con las palabras que he dicho Del dicho al hecho hay un buen trecho Y prosigo en nombre de mi amigo muerto Que ya saben cómo fueron, lo detuvieron Arrestaron, secuestraron, las ropas le quitaron Fusilaron, las pruebas quemaron Lo mismo le ocurrió a mi vecino de 10 años Que sus órganos no encontraron Oye, qué fatiga, los quemaron, el todo Yo otra espina que el novio, mi amigo no veo, no mi esa aparición no debo ni la so, el culpable sabe de queablo yo. Otro más de roscaos, otra espina otro dolor, otra madre sin un hijo, por que futuro no dio. 17 de primavera si vara universidad, no se buscaban un gran problema. A los presidentes asesinos A los responsables de desaparecidos Pa' los que trafican con niños El culpable sabe de qué hablo yo Yo, yo, yo sé que a mi canon de palabras Le faltaron canallas para derribar en esta batalla Pero la historia se encargará de cortar Parecido ya verso que te fido sul dasso para bona la flore se mi temba a mi madre landecado quien paga me mata no sabe che ha arrivato mamma di indipendenza ...sabes de qué hablo yo... ...salió a la esquina que el novio... ...mi amigo desapareció... ...no dejó ni la sombra... ...estás escuchando... ...Desde la Otra Oreja... ...la Otra Oreja Argenta... ...y recordamos a... ...a Fontoba... ...este músico... ...con mucho ingenio... ...con mucho humor que murió hace un año exactamente y hace 12 años eh con la contracumbre eh desde el FM la tribu hacíamos un programa que a Bush no le va a gustar así se llamaba el programa en que sacamos un disco desde desde la tribu y en ese disco Fontova nos cantaba Jorge W extensivo a tantos presidentes Jorge W. Fontova por la otra oreja ¿Qué as come das? Un surpador miles de muertos tienen color no son ni un vagre pion o una luz mala es lo que sos Jorge W la guerra no terminó faltas que pagas por tanto dolor Jorge W no sé si te dijo dios verá espero que vos te haces el cargo hoy pero no sos como quisiera estar frente a vos si has taj Daniel te abando gol con argedoble ve la puta que te parió falta que pagues por tanto lo con argedoble me no sé si te dijo yo lo que te espera es peor que vos. nombre. Pero si te escucho bien. Pero estos chicos. Bueno, eh sí. Sí, bien, bien, Río, bien, bien Río. Este, mmm, bueno, Mariana, Río, nos vemos, ¿eh? Mañana en Buenos Aires en la cancha argentino, pues la cancha Argentino Junior le hacen un homenaje a tu bisabuelo. ¿Sí? Te dejo, eh, no veo. Bueno, ahora no ves porque es radio no este eh pero allá nos vamos a ver, ¿sí? Bueno, no yo no ver dije desde días memoria. Claro. Sí, y si es mi memoria de todas todo. Exactamente, todo y nos acordamos todo, todo, todo, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir homenajeando a Fontova y también homenajeamos en su cumpleaños a Rolando Goldman un charanguisto, mi charanguisto preferido, ¿no? Un tipazo que no conocemos hace mucho tiempo, a, a antes de Viracocha. Que tengo el caset de Viracocha, ¿eh? Un caset de Viracocha, un grupo donde Rolando eh tocaba el charango igual que ahora. Eh y esta anécdota la conté varias veces, pero vale la pena repetirla, ¿no? porque eh hace 10 casi 10 años la semana que viene cumplimos 10 años de programa se acercó Rolando a saludarnos por el primer programa del Otro Oreja y le pedí una versión de Hasta siempre. Y él me dijo, bueno, tráeme eh mándame la las palabras del subcomandante insurgente Marcos hablando del Che. Bueno, y la tuvo que hacer y la estrenó el día que volví de México. Mauro Grabado en vivo, eh. Trollando Golman y Horacio Fontova. Hasta siempre. y la esperanza le tomaron la mano para escribir en sus cartas de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte, y la posibilidad de ver derecho a otro que a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución no se triunfa o se muere si es topadera. Otras piernas del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos.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 ¿De qué he dicho soñando? ¿De qué haber dicho muerto? Para unos murió, para otros se murió. ¿Qué sí, está equivocado? El Poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del mundo. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la energía terminó. riu de toni ushë një empresa ku ndërpëra oreja